De l e g i d o las pedas los, de, de, de los alcampores, de, de, de los lagartelianos alcampores, el movimiento Salremos a n Cristóbal de, de San Cristóbal de las Casas.、Eh, también hemos establecido contacto con ellos y hemos, ya juntos, hemos ido a una movilización, hemos tenido juntas y estamos platicando con ellos para que formemos una organización fuerte que nos permita luchar por nuestros derechos. Ellos también tienen problemas ambientales. Contamos con el apoyo del Movimiento de la Paz con Justicia y d i g n i d a d ¿Ustedes se acuerdan? El 15 de septiembre estuvieron por aquí con nosotros en su paso este, por el sur, la caravana que en, encabeza el poeta Javier Sicilia y que、eh, ellos nos brindaron también su, su apoyo y se llevaron documentos de aquí de la Ribera Caguaret en donde llevan toda la información de la lucha que hemos dado para que este pedra salga de aquí de Caguaret. También hemos establecido contacto con el patronato de la f e ñ a de Chiapa de Corpo y el Comité de Ciudadanos de Defensa de la Teima. Los maestros democráticos de Espacio Amplio, que es un lugar donde convergen diferentes organizaciones sociales en San Cristóbal de las Casas. De las casas. Grupo de escala, escala Montañismo y Exploración a c e La Federación Indígena Ecológica Vecina de la Ribera Cabaret. Padres de familia y maestros de la Colonia p r e s u g i o De acuerdo con los que tenemos que coordinarnos y organizarnos para fortalecer, para fortalecer el movimiento de resistencia. Miren, todos esos grupos que les acabo de mencionar son entre compañeros que de alguna manera ya hemos establecido contacto con ellos, ya hemos ido a algunas reuniones, pero nos falta todavía fortalecer más, coordinarnos más con ellos para que, para que esto pueda funcionar y para que podamos. Efectivamente, lo que queremos es sumar más fuerza. Eh, ahorita eh, nos falta atender. La prensa escrita y radio local e son s los que han dado más difusión al movimiento. De los medios electrónicos, los independientes han desempeñado un importante papel. El colectivo Bogol, de la página de internet que creamos en internet, actualmente tiene más de 1.200 visitas. Es que el periboneo y el volanteo han sido nuestro medio más importante en d i f u s i ó n y también porque ha sido el más barato y le paga el c a n t e de nuestras posibilidades.